Concejal Mariano Rodríguez Vega, buen día. Daz. ¿Cómo andas Bien, todo bien. Ahí estamos, ahí se acomodó. Eh, Habemos proyecto de cannabis medicinal para Santa Rosa. ¿Qué se busca exactamente? ¿Cuál es el objetivo? Lo presentamos la semana pasada, presentamos un proyecto de ordenanza que avanza en la creación de un marco, propone avanzar en la creación de un marco regulatorio para la registración de aquellas personas que son usuarias Eh, o cultivadores incluso de, de cannabis medicinal para obtener y generar de esa forma en principio una base de datos que a nosotros nos parece fundamental respecto de la necesidad de, de, de avanzar en la registración de aquellas personas que hoy están en su casa, digamos, cultivando en su domicilio en forma ilegal, en forma clandestina, pero con el objetivo de balear algún tipo de, de dolor, de algún tipo de, de patología que puedan estar atravesando. Y nuestra idea principalmente tiene que ver con el cuidado y el derecho a, y el acceso del derecho a la salud, ¿no? En ese sentido avanzamos, en principio se trataría de un, de un proyecto que crea un registro voluntario, como te decía, donde cada una de las personas usuarias y cultivadores se pueden registrar. A partir de allí me parece el, el primer paso... Eh, que tiene que ver con la, la conjunción de una serie de datos eh, respecto al espectro que estamos tratando en la en la ciudad con la gente que tiene hoy o que usa, es usuaria de cannabis medicinal. ¿Ese registro es una exigencia de la ley nacional? La ley nacional establece si sí, la creación de un registro sería, sería algo similar en este sentido pero me parece que hay un punto fundamental de la nueva reglamentación que tiene que ver con la con la habilitación en la producción estatal entre otras cuestiones y permitir el autocultivo que eso lo veo y lo vemos nosotros quienes trabajamos en el proyecto como una cuestión com complementaria a esta a esta registración que nosotros estamos proponiendo en, en santa Rosa uh -huh. eh, y el objetivo a uh, ¿En el mediano o en el largo plazo? Digamos, nosotros estuvimos un poco repasando los fundamentos. Sí. Eh, habla de la posibilidad de que el municipio se involucre también en la producción de cannabis medicinal. ¿Qué es lo que te imaginás vos o imaginan los concejales o quienes pudieron más o menos armar este proyecto? Eh, ¿Hay algún municipio o provincia que aparezca en el radar como el ejemplo a seguir? No, no No sabría decirte si hay algún ejemplo a seguir porque sí si es cierto que hay algunas provincias como por ejemplo jujuy que han que han avanzado y han implementado algún sistema de de producción que hoy por hoy es el único que parece eh haberse concretado en forma real, pero lo que me parece es que nosotros acá de, desde el desde el consejo deliberante en la propuesta que hacemos con con la firma del proyecto que lleva la firma de los siete concejales del Frejupa, lo que hacemos es habilitar al intendente, a otorgarle facultades a firmar o generar convenios con distintas instituciones, como pueden ser, no sé, el, el CONICET, la universidad, el INTA incluso, o el ANMAT, organismos tanto nacionales como provinciales, para avanzar en algún momento en la producción del uso de de de cannabis medicinal o terapéutico, como también se lo llama, en el marco siempre de la ley nacional. Juan Pablo, vos sabés bien que la ley nacional, o digamos, estamos hablando de, del autocultivo, digamos, que que tanto se reclama habilitarlo y todo depende de una de una legislación o una normativa nacional. Es cierto que nosotros, un punto importante que, que otorga este registro, es que cada persona que, que se registra a través de esta plataforma, donde va a tener que brindar sus datos, incluso también las variedades de, de, del, del cannabis o de la planta que que utiliza la, la patología, un informe médico que que, el, que determine qué patología tiene y eso lo habilitaría posteriormente a, a formar parte de un registro. Ese registro, esa plataforma, también le va a otorgar en algún momento, cuando sea habilitado, una especie de digamos dispositivo o certificados si se quiere, que también le va a permitir eh, en algún problema o en alguna situación Eh, eh mostrárselo o exhibirlo ante una autoridad policial o una autoridad judicial como un atenuante más o, o ante algún tipo de eventual allanamiento o algún tipo de, de, de procedimiento eventual, siempre considerando que hoy la prohibición está está latente y, y la necesidad de avanzar en el nuevo borrador de reglamentación de la Ley Nacional de Uso de Cannabis Medicinal Que, que se sancionó en 2017 y que el Gobierno Nacional está pretendiendo avanzar en una reglamentación más amplia, que contemple realmente a la gente que hoy está necesitando para para atravesar algún tipo de enfermedad, con menos dolor, y, y en eso se lo necesita, que contemple el autocultivo, el cultivo solidario, y el acceso gratuito en algunos casos, en, la gente, en aquellas personas que no tienen obra social, y ese tipo de, de cuestiones. Ajá. Uh -huh. Bien, en principio el proyecto ha disparado sí. este, un aval, por lo menos el concejal Gustavo Estavilla, hoy habló esta manera con nosotros, dio uh -huh. un respaldo. Eh, eh, ¿Has tanteado el resto de los concejales, las concejalas, si también van en ese camino de entender que esto es algo que tiene que ocurrir? Porque de, en todo caso se definirá de qué manera, hasta qué punto, pero evidentemente todo va hacia la necesidad de que el Estado cumpla un rol en este en este punto. Sí, me parece que los vecinos y vecinas de Santa Rosa están, estaban pidiendo una, una respuesta del Estado y esto es lo que hoy nosotros encontramos como una forma concreta de dar un primer paso, un avance y en ese sentido sí, tuve la posibilidad de hablar con el concejal Estavilla eh, con el resto de los bloques, lo he, he hablado el tema pero la verdad es que no no te sabría decir o no, no me animaría a adelantar ningún tipo de, de postura que puedan llegar a tener Pero lo que te puedo decir es que va a ingresar el proyecto en la sesión del próximo jueves, que ya el próximo martes iremos definiendo si se quiere la semana que viene, iremos definiendo qué qué qué personalidades o qué referentes, abogados, especialistas van a concurrir a a las distintas comisiones para darle el marco más amplio de debate que se pueda esta ordenanza y que sea la mejor ordenanza posible. Para, en esto que te decía, Juan Pablo, empezar a darle una solución o un principio de solución a la gente que hoy está reclamando la utilización del cannabis con, con tranquilidad, pero por una cuestión de salud, ¿eh? una cuestión de salud pública, que me parece un, un derecho humano que, que hay que considerar y, y hay que respetar. En, esta, en este proyecto también eh, establecemos un, una creación, la creación de un consejo consultivo ...que va a tener un rol importante, que va a ser interdisciplinario... ...conformado por usuarios, familiares, eh, profesionales... ...incluso también miembros del, del Poder Legislativo, el Ejecutivo, la, la Universidad... ...lo más amplio posible, para darle un marco lo más importante que se pueda... ...este Consejo lo que va a hacer también es avanzar en la elaboración de normas... ...y, y disposiciones que tengan que ver con, ver con la materia va a también promover cuestiones relacionadas con el registro, va a ayudar a la gente que que por ahí se quiera registrar y, y, y no entiende la metodología o, o o darle una mano en ese sentido y por último también eh, establecemos la la necesidad de avanzar en la en la divulgación de la de la cuestión del uso del cannabis y en la concientización que sin duda hay también y es cierto y vale recalcarlo que hay una parte de la sociedad que hoy me parece eh tiene todavía sus floritos y, y me parece necesario avanzar en la concientización de ese de ese espectro de la sociedad. Muy bien Mariano, agradecemos el contacto, si querés agregar algo más sobre este tema u otro, te escuchamos. No, Juan Pablo, simplemente agradecer la, el llamado, me parece en esto eh, tratamos de dar una respuesta concreta Eh, y me parece muy importante sí que se avance a nivel nacional con el, la reglamentación de, de la ley de uso de cannabis en términos medicinales me imagino que ustedes lo, lo estarán hablando y sé que lo están lo están tratando desde hace varias semanas al, al tema y ese es un paso fundamental y muy importante nosotros desde el consejo del vidente tratamos de, de aportar lo nuestro y en ese camino avanzamos siempre pensando en la en el cuidado de los antarroseños y las antarroseñas. Muchas gracias. Gracias de vuelta le decimos a Mariano Rodríguez Vega, concejal del Frente Justicialista Pampeano, que presentó el proyecto para regular el cannabis medicinal en la capital de la provincia. ¿Estás al tanto?